Eh, están pensando que no queremos ir a trabajar y les aclaramos que nuestro trabajo se ha triplicado y cuatriplicado. Eh, primero por la necesidad y la pronta respuesta que tenemos que dar a lo que ellos mismos nos piden en relación a nuestro trabajo. Y después porque como decía Eduardo López, las escuelas no se cerraron lo que se cerró fueron es los edificios, que es lo que pueden llegar a venir a abrir. Y quiero recordarles que las escuelas han estado funcionando en la entrega de los bolsones, donde docentes también han ido a entregar los bolsones. Docentes, auxiliares, y también han pedido y han reclamado la presencia de los eh, materiales necesarios, que se los han mandado, pero después de mucho, de mucho pedir. Y también otro hashtag es... Eh, Eh, tarjeta alimentaria ya. Bueno, dice Marcela, hoy una llave que pretende abrir a la desidia y muerte que desconoces, que es ser docente y hacer escuelas. Nada reemplaza a un maestro y una maestra, señor Yamil Shantoro, eh, a propósito de la ironía que tiene para contestarnos. Bueno, ya estamos 8 y 31, seguimos escuchando y esperando tus aportes, Marcela, pero tenemos que ir a una tanda publicitaria. ¿Te parece, Rita? Radiográfica. Radiográfica. FM89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión. Imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar Grafica Patricios Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica Feas, Sucias y Malas Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12 por Radio Gráfica Feas, Sucias y Malas de acá porque somos, estamos y pertenecemos Y para allá porque allá tienen que saberlo De acá para allá, los sábados de 2 a 13 Por radiográfica Lógico. Todos los sábados a la tarde Escucha Causas y Azares Entrevistas y análisis para reflexionar juntos La realidad nacional e internacional Causas y Azares Todos los sábados de 14 a 15 con Martín Porto, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti por Radio Gráfica. Causas y azares. FM89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Llega una nueva edición de Tango Buenos Aires a través de las plataformas digitales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta una nueva edición de Tango Buenos Aires del 26 al 30 de agosto con dirección artística de Gabriel Soria. El festival se adapta para poder ofrecer diversos contenidos digitales gratuitos y disfrutarlos desde casa a través de la web y las redes sociales de festivales de la ciudad en YouTube, Facebook e Instagram. El festival ofrecerá milongas y clases de baile online para que grandes y chicos puedan acercarse cada vez más al ritmo del 2x4. Además, los más chiquitos podrán disfrutar de originales propuestas digitales relacionadas al género de la mano de Laura Goodman con títeres musicales y Juan Pablo Smogleu de Los Raviolis, quien interpretará reconocidas canciones del tango. Conciertos, clases de baile para grandes y chicos, milongas, tutoriales, celebraciones y homenajes. Acordate, podés verlo en las redes sociales de Festivales de Buenos Aires. Torre patria sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida, quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo, todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca. Como un país Dormite patria que los corazones te oran de almohada para tus pulmones Dormite patria que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando Siempre es invierno y no tenés un techo esta los los sueldos malena carlito gardel y los caudillos las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos Yo que canto esas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda, que abarque todo el mapa. Y entre provincia y provincia... En esta bellísima canción que ha elegido para este momento, Eduardo Ragio se llama Dormite Patria. Entre otros, Van der Molle, Golding, Gallardo y una orquesta eh, a cargo de Lito Vitale. Bellísimo tema y ahora vamos con un temón. Así es. Entre tantas manifestaciones que se hacen violando la cuarentena, eh, nos preguntamos, ¿sirvió esa cuarentena estricta que se hizo a principio? de quién le preguntamos? a quién le vamos a preguntar, a Jorge Rashid, a ver qué es lo que nos cuenta Rita. Esto se logró, hay 18.000 argentinos que no murieron, esto parece contrafáctico, pero todos los matemáticos nos dicen, y para afirmar esto que estoy diciendo, digo, pensemos en tu programa, La experiencia en los matemáticos argentinos dice que con, por lo menos de no haberse adoptado las medidas que se adoptaron en el gobierno nacional en combinación con el AMBA, que es la zona de máxima explosión, que cuando reflujó vimos lo que pasó en el resto del país, se hubiesen muerto entre 16 y 18 mil personas más. Bueno, es clarísimo lo que explica eh, Jorge Rashid al respecto de qué hubiera pasado si no se hubieran tomado esas medidas estrictas. Y yo recuerdo que también le comenté en algún momento que no le creo nada en esa mesa tripartita ...que se realiza entre Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta... ...no le creo nada a lo que dice Horacio Rodríguez Larreta. Comentamos un poquito quién es Jorge Rashid, Daniel... ...para gente que a lo mejor no, no llega a, a conocerlo. Cómo no, Jorge Rashid es un médico sanitarista que está entre los asesores... ...que está trabajando con Axel Kicillof en la situación del AMBA... Bueno, seguimos escuchándolo, Rita. Lo cual implica que este muchacho Rodríguez Larreta, sabiendo eso porque es muy inteligente y muy manipulador, se ofreció, digamos, para supuestamente acompañar, mientras por lo bajo armaba su propia campaña, de diferenciación dentro de la fila de, de un proceso de cambiemos que creo hoy encuentra su máxima expresión política en una minoría que va a protestar ruidosamente canalla, una minoría canalla, eh, alentada por la embajada de Estados Unidos y por aquellos que no tienen territorio, eh, que son los verdaderos recallos, Macri, Pichetto, Burrich, Corlejo y Carrillo, que van a hacer un golpe de estado en la Argentina si es posible antes de la elección en que todo el mapa. Entre provincia provincia. al respecto que esto que decía recién Jorge Rachid sobre el golpe de estado y también sobre una nota que, que hizo Luis de Lía, recomiendo leer una nota de Gabriel Fernández donde con una excelente Eh, un de excelente despliegue de información, de datos y de reflexiones nos explica por qué él entiende que eh, no es este un momento como para que suceda algo así. Recomiendo leer la nota del director de periodístico de Radiográfica. Y de la decirme, señal medio. decirme brevemente qué dice en dos palabras nada más? Sí, en este momento no están dadas las condiciones porque no se hizo la acumulación de poder necesaria y él dice que si hubiera un rumor o un, una posibilidad, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner nos lo hubieran hecho saber. Bueno, y como vos decías eh, que recomendás leer, también Marcela desde, desde Chipoletti nos dice que hay que leer más y que indignan las apreciaciones que se hacen en relación a estos oficios, que es eh, la política y eh, el oficio de enseñar. Hay que leer más, hay que leer mucho más. Así es, y tenemos un audio más de Jorge Rayit, este médico sanitarista, que eh, por suerte aparece en muchos medios para desaznarnos de muchas de las cosas que se dicen sin sentido por otros medios. Por eso escuchar radiográfica. mientras cumplimos la cuarentena, pero que no hay que olvidarse que, que en caso necesario vamos a tener que salir a la calle a defender a nuestro gobierno. Esto que estoy diciendo tiene que ver con la llegada, el aterrizaje de Steven Pano nuevamente en la región, el mismo Steven Pano que llevó a Bolsonaro al poder, el mismo que provocó el golpe de Estado en Bolivia y que... Obviamente conduce a estos personajes que acabo de mandar. Son minorías, pero tienen dos fragatas fisilísticas que todos los días estimulan el odio, y estos son los diarios Clarín y Nación, que todo el mundo lee sus titulares, pero nadie lee sus contenidos. En los contenidos se cuidan porque si no, ya estarían siendo demandados. Pero los titulares tergiversan y como operan como periódicos murales, es decir, como afiches, indudablemente generan en la opinión pública una situación de odio e irritabilidad social que no tendría por qué ser. Se Bueno, como sigue diciendo Jorge Rashid, y vuelvo a mencionar la nota de Gabriel Fernández, él dice que si bien es importante tener en cuenta todos los antecedentes de las cosas que han hecho el imperialismo y este personaje Steve Bannon, que es el que ha recorrido Europa, como dijo Jorge Rashid, formando grupos de ultraderecha y que también estuvo aquí en la Argentina para armar un bloque derechista y se reunió con Cintia Hotton que participó junto con Gómez Centurión en las elecciones que ganó Alberto Fernández, hay que tener en cuenta esto. Acá nos dice Marcela Alejandra los miserables e inconscientes golpistas de siempre. Esto es indignante. Pero tranquilos porque la nota de Gabriel Fernández es muy tranquilizadora y con muchos argumentos recomiendo nuevamente leer esa nota. Son maneras de ver un hecho, son maneras de, de prepararnos para, para defender lo que consideramos que es justo, defender la libertad y, bueno, encarnar los... Eh, los principios de San Martín leyendo también buena literatura porque por ahí me parece que faltó lectura no faltó lectura eh, profunda en relación a San Martín a propósito de estos últimos acontecimientos no falta lectura hay que volver a leer historia aplazados, algunos y algunas están son ocho y cinco agradecemos todos los mensajes Eh, Milce y Martín nos dicen que les gusta mucho este tipo de programas así que gracias por estar todos los sábados tempranito con Mate en la cama escuchando Radiográfica nos vamos a unos avisos